De Daniel Tiger, Carlos Rottenberg de ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simon, Edward Hulley, con una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Yo el y Kipalki que hemos pasado tributos a discos, tributos a bandas, a solistas, a cantantes, oh. a actores, a películas, a directores de cine, a todo, pero hoy le toca el turno a un escritor de cómics. Escritor porque él no es el que los dibuja, sino que es el guionista Ajá. de un montón de cómics, incluido el que es para mí el mejor la mejor historieta de la historia es Sandman está saliendo a. a ver, a ver oh, vuelta. Oh. Sí, estás. ¿Sí? Sí. Yo no me escucho. Bueno, yo sé. Un sí. día tengo retorno alto, un día no tengo retorno. Es como las drogas esto. Claro, Neil Gaiman es el. El autor. Eh, Gaiman. Gaiman. El hombre gay. Con I latina, no con Y. ¿Sí? Pero no que... es el hombre gay. Es el hombre gay. ¿Sí? <risa> <risa> eh, ¿Qué ves? Ya les decía, el creador de Sandman. Una historieta que llegó hasta el capítulo 80 puede ser no para bueno La historieta buena. es genial. Para mí la mejor de la historia. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo Ortiz. Bueno, ahí noches. ya te fuiste de vuelta. ¿Qué onda? No, ahí estás de vuelta. Mentir, mentir. <risa> Ay, no sé cómo esto... Bueno, bueno, sale en julio un disco tributo que se va a llamar Where's Neil when you need him? ¿Sí? ¿Dónde está Neil cuando lo necesitas? que eh, es un disco con un montón de bandas, todas desconocidas. ¿Cuántas películas de Ernesto pierde su puesto ahí, de Ernesto? ¿La de las películas de Ernesto? Sí. ¿Cuántas ahora No sé. Pero hay muchas y de acá siempre pasan Ernesto pierde su puesto, no sé por qué pasan Pero vuelve con no tu porquería por de noticias musicales, de Gayman, <ríe> y <ríe> cómics, y... La única chica conocida que hay cantando Story Amos. sí, Story Amos, que es... ¿La conoces No, Tori la, Spelling. casi no Casi, ¿Tori Spelling qué es? La lechera, un ]ja que... Spelling. De, eh, de, de, de, 90 días, dona de 90 días. No, dona no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál no, ¿Cuál era la fea era, ¿La era esa? La rubia, sí, era la fea, ¿no? ¿De la qué? rubia de verle dijeron 90 días. Era dona. Tori Spelling. No, No, dona no. No. Sí, no, no. no, dona me parece que era la morecha <ríe> de charms. Claro, no. claro, sí. sí esa es la, morecha. la morecha de Charles. Joaquín arroba .com, la dirección de correo electrónico y Messi. si nos quieren decir cuál era Tori Spelling, así. Bueno, todo Tori, Eamos es una chica muy, muy, muy, muy, muy rebelde que en los noventas tuvo su momento de éxito en Estados Unidos, haciéndose obviamente lo, la rebelde, peleando, eh, el pelo de verde, de violeta, un montón de colores. Era don. Y haciéndose la panquita. No. Entonces, si no era, don, ¿qué era Vamos a escuchar del disco tributo a Neil Gaiman Future viral Heroes haciendo Mr. Punch Es un anticipo del disco Where's Neil When You Need Him Mister... Disco tributo Mr. Punch Disco tributo a Neil Gaiman En Shorty Pala kii, 411-8204 y no En dos días y, y, y, y, y. y bueno, ya es tarde Pero... 411-8204 es el teléfono sholkipalki arroba hotmail.com La dirección de correo electrónico y de messenger Y sholkipalki Toca, toca, toca ahí yolkipalki.com.ar, La página web donde pueden escuchar los programas atrasados Ahí está, ahí está a Billy. Para mí yo no, recién ahora estoy saliendo. Para mí, para mí yo antes no salí. Y Sácame el pituto? ¿Por qué mira con esa cara? Tenemos, un, un mal día Guillermo yo no venía a me venía esa radio. <risa> no no no. Porque me andaban comentando van a caer a que mucha que, que que gente estaba preocupada por tu extraño carácter. Estábamos hablando de los pasillos de la radio porque vieron cómo en la radio acá no hasta ahora activísima está re está ¿Y el pasillo, Acuña. El único pasillo de esta radio para la gente que no lo sabes es el que te Y al baño. Parodi, y callate. Sí, no hay por, son por, todas habitaciones. pero una vez, callate. estamos morando con los reyes. Se, se encontró en el baño con No, él. ahí tenés otro pasillo, el que da la sala de conferencia, tiene no otro pasillo. Si tenés? No. son dos, dos pasillos, pasillos paralelos que ah, hay en la radio. Y nos volaron la, la, y Billy ahí, la, con la quién, sala de conferencia. ¿Con quién te encontraste ¿Para? en los pasillos de la radio? había una sala de conferencia y la borraron. Sí, la transformaron ah, en una sala de una está, en la sala por, de computación por, donde hay una computadora. por, por el de, La sala, no, la sala algo de algo plazo no me acuerdo qué era. <risa> porque cuando la, el operador no folla, bueno, bueno ¿quién te, te dijo eso? <risa> <algo>? <risa> no hay no, nada peor que un operador no follado. ¿Qué, ¿Quién te dijo eso? No, el, el, uno se da cuenta. No, no, dec, dec, dec, ¿se, dec, ¿se da, dec, dec, no, No, no, yo, yo lo digo. Porque se da cuenta uno. El otro día Guillermo y no me le ofrecí galletita y comió con más hambre que de costumbre, por ejemplo. Ajá, y eso qué significa? No sé, que le falta algo. Sí, sí. Ya tatatamo. Está, está, está. Está porque llegó el periodista estrella de la radio, Pero, Lisandro Machain a contarnos la noticia del verdad. día. Hola, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy bien. ¿Ya la tocaron esa? te cargamos del 1 al 4 x1 para, x2 x3 para y que se llama si tuviera voluntad yo sí. vendría voluntad y talento sí. vendría un día sí. eh, y, y haría eh, ocho canciones ocho canciones. cualquier excusa como hace Alexandre, y llenaría el programa de, de él pero de mí y Vamos, no no da ¿Por qué? porque hay mucho laburo no sé por claro, qué claro a, no a, <risa> a lo de voluntad agregarle <risa> lo de mucho laburo pero no, por no, por no, no, no te no. estoy faltando respeto a la tarea estoy diciendo Billy, que lo estoy grabando esto mañana te voy a hacer escuchar esa frase qué me prefieren ¿Y honesto no o, se o se qué se no sé la nueva acá cortina menos No, pero no me estoy contradiciendo te estoy, no dije que iba a hablar bien ni mal de vos dije un hecho Ah, no, pero yo no le decía que hablases mal de mí. Pero solo sí, no es que te falta que... voluntad, pero no contradije Bill. No, no, no, tampoco. Solo falta tu voluntad voluntad. no, voluntad de fierro. Pero no digo que esté bien lo que hace el tampoco, eso es lo que voy. Saben sí, un que mueva montañas. Un dato, sí, porque hoy no es una noticia, hoy es un dato que encontramos navegando dato? por la internet. Todas las noticias eh, son datos. Le, le critico algo y ya viene con una producción de mierda. bueno. Hoy no hay noticia, un dato. Y es uno de, uno de esos <risa> porcentuales que surgen cada tanto de esas investigaciones súper relevantes. Uno de cada tres británicos celebra el cumpleaños de su perro. Bien. Es el dato suena lógico y pensé si sí, tiene que haber algo lógico. más interesante y busqué y, y no, no había. estamos rodeados de fifa world cup pero mañana se viene el primer descanso el primer, eh, la mañana, primera experiencia de fútbol yo, estoy no, yo no sé cómo me voy a sentir a la mañana sabiendo que no voy a ver ningún partido Porque, yo creo que me va a agarrar me lo pregunto chuchos de frío y aparte va a estar el, el chavo fug y mucha gente hablando de, de, de todo lo que pasó pero igual no va a haber ausencia demasiado, pero va a ser un, Uy, va a ser no, insufrible. Claro, no lo van a hacer va... estirar con nada. Claro, va a ser llenar todo el día de nada. Bueno, me, enc me encantó no lo, lo, lo no. loquito zarpadito que salieron los de Gana. <risas> No, no, bien, no lo vi, sí. en defensa no salieron muy no Por eso, pero salieron locos, lo más se mierda. Ahora bien, bien, insisto, uno de cada tres británicos celebra el cumpleaños de su perro y me parece fantástico. ¿Sí? Uno de cada tres británicos celebra el cumpleaños de su perro y me parece fantástico. Marisco? Con un regalo o algún tipo de atención especial para el animal, según un estudio hecho público ayer. Un huesito para perro. Por ejemplo, Una, las golosinas para perro. Ese es otro tipo de obsequio. Unos mexicanos muy densos sí. le regalan <ríe> torta y los obligan luego a tragar porciones enormes no. y le cantan, tragala, perro, tragala. Ese pero padre? ese es trágalo el cumpleaños del perro. De, ese es el cumpleaños de ellos. Si se lo quieren hacer festejar al perro, traga la, traga la, traga la perra, traga la, traga la, traga la perra. Es una variación. Depende de tus gustos. Pero, es, es, es buena para cantarla en un momento. Es un poco ofensiva, pero hay chicas que se lo bancan, ¿no? Sobre todo si le estás pagando. <risa> Hoy que la tenemos a Marcela Marcela, ¿te lo bancarías? Que te canten eso De los 1600 propietarios de perros viene, Encuestados viene, viene. Por ¿Viene? la Direct Line Pet Insurance Todo el mundo también el micrófono que Marcela decir rápido No, ah, no. Ah, fue rápido eh, Entonces no sos perra, decidiste <risa> Atorranta, perra no, atorranta a Marcela se la vio cantando algunas noches, soy fácil, el viernes por la casa encantada, pero bueno, eso bueno. Es moraleja aparte. Decía, hay 1.600 propietarios sí. de perros encuestados por la Direct Line Pet en que es una compañía británica especializada en seguros para perros y gatos. Y uno de cada diez declaró regalarle una tarjeta de felicitación a su perro en el cumpleaños del animal. que me imagino que se podía comer para que le el perro? Escrita o Pero los perros En patitas todo, en Con audio, a lo mejor esa tarjeta es ser... ah, claro, y la brisa, inicia, si, wow Guau, guau, guau, guau. El ferial sale... ¡Bárbaro! Guau, wow guau, guau. Otra vez me dejó de caer simpático. Me cae simpático. Así soy yo. Exacto. Hay mil historias con esto de los perritos, las mascotas y esas cosas. ¡Ay, qué canción! Ay, me olvidé borrar un audio una perra <risa> una carreta dijo no se le entiende nada este no okay. sé por qué quedó ahí me olvidé borrar <risa> <risa> el, está, el problema, bueno sale mañana recién este es un testeo que se hace pero hay mil historias Eso. con esto de los perritos y yo quiero escuchar una poneme la que le sigue llega una carreta tenemos un problema en esta familia verás tenemos una mascota no. sé, ¿Sí? concretamente que hemos eh, salvado de, de la miseria, Ajá. como digo yo. Ajá. Entonces queremos eh, sí. llevarlo a Italia. A ver, no Queríamos llevarlo por para su cumpleaños, claro. Y resulta que en el tren, país pueden llevar más eh, ¿Sí, contactos kilos de peso. Son más tines napolitano. Entonces, porque hay migrantes, se, se paga 30 euros. 30 y no euros de nada. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces no saber, de, de alguna peso. manera... ¿Qué viaje se podría hacer con este ¿Por animal? ¿Por qué Algo habrá para, para, no sé, alguna solución tiene que haber. No sé, es una cosa rarísima. Mandar un balsa. ¿A Italia? Claro. ¿Qué tienen pasa? río en Italia? Ah, ah, ah, bueno. Tienen un mar todo alrededor. Pero podríamos seguir adelante. Sí. Sí, pero la balsa en mar no funciona. Ya sé, ya <ríe> sé. Sí, se... ¿Qué? Así mismo. Para, para, para, para, para, para. para, para. ¿Por qué? qué, qué no, no, porque se dieron ¿Qué? vuelta los dos con sus miradas agresivas. No, pero quiero no saber no, lo que pasa. No de... claro. no, ¿Y qué estás diciendo? Y yo lo tuve que mirar para explicarles mi ironía. Pero no entiendo, un... nada. pero por qué lo dijiste? No fue nada. No, no, pero creo que. En... Ya está, mañana lo escuchas de vuelta en ww.yo no como mucho más. Así es diciendo Sí, claro. Asimismo, muchos de los encuestados se negaron que celebran los cumpleaños de.. Que, a quien la tradición popular consideran como el mejor amigo del hombre claro. Regalándole un juguete o cubriéndolo de besos y caricias Y le piden después tragala, tragala sí, eh, Arranca con besos y caricias y Un estudio con eso. anterior señaló que nueve de cada diez propietarios de perros en Gran Bretaña Que no es no es Inglaterra No, es todo, el, el todo Son todas las islas esas Consideran a sus animales como un miembro importante Es un miembro importante de la familia Exacto no. Más ah. que la abuela, por ejemplo. Pero dice alguien que nunca tuvo un perro. ¿Quién lo dice? Vos. Pero no, eso no es no, mi no, voz. No. Esto lo está diciendo uno no, de cada diez propietarios. Debía de sentir nueve. darle crédito a eso. No. Es, es el miembro siempre más importante de la familia. Para uno siempre está el perro y después viene a lo sumo. Para la eh, madre, el padre o los en hermanos. Tu familia tu No, no, yo no yo... había nadie importante esto... hasta hace dos años <risa> claro. que compraron un perro. No, pero yo, yo el perro. Entro. Alza, es eh, un escalador social. Dónde entro. Una trepadora. ¿Dónde dentro ¿En, ¿En qué? El perro y tu familia. Vos entras en tu familia. Pero ¿y de vos no soy nada. Tu, tu tortuga es más importante claro. que vos para tus padres. Pa Exacto. Pa para, para, para, a eso para, para mí. Se más, llega. Para, para mí, Martín Parodi es más importante que mi tortuga. Bueno, es bueno saberlo. La falta de estima que le tenés a tu tortuga. <ríe> sí, la verdad. <ríe> Yo, porque es la, parte de tu familia es tu más claro pero que martín paró y no me quiera vive en tu casa bueno martín no sabes hasta cuándo te puedo querer es tu sangre es tu come de tu lechuga billy te dejaría vivir a vos en tu claro, en el está, patio suyo y de alguna persiana ahí está y me no, daría no, lechuga un cartel, un bueno sí una persiana está ahí. un <risa> carterito un carterito y te <risa> agarraría una vez por día te levantaría y te iría a pasear sobre las plantas Como siempre pasa, no todo el mundo está de acuerdo con esto no de los decir. tratos a los perros. Algunos músicos piden subliminalmente mates a tu perro y, y esto lo hemos no. encontrado. Y aquí vamos de nuevo. Obvio. no teníamos metal. Yo no quiero escuchar y a que hay... diga mata al perro. Yo, yo escucho finitum. mata a perro, que le da la orden al perro mata a alguien mata al perro. No, no dice mata al Yo perro. No puede decir mata al perro. Y se murió Aaron Spelling. <risa> se, murió Aaron Spelling. <risa> se murió Aaron Spelling. en <risa> otro orden de cosas porque no. Lo mató un perro. Y quería, lo mató era? un perro. Se atragantó con la dentadura postiza ese hombre. <risa> Tiene cara de haber muerto hace tiempo. No, y otra noticia. ¿sí? Mañana Luciano eh, tipo 6 y 6 y media va para tu casa. Bueno. ¿Eso todo? Sí. Bueno, vamos al especial de esta semana con música recordando los ochentas. High School Reunion, ¿sí? Que las High School Reunion son las suena reuniones piezas ¿no? norteamericanas donde uno, uno siempre las ve en las películas, donde se reúnen a los 15 años de haber terminado. La generación la del de claro, la la de el... de 80 y pico. En el gimnasio siempre se reúnen. Exacto. Y siempre, o, o, o la mayoría de las veces, siempre estas reuniones. Recuerdan a los 80 ¿Por qué? Porque la gente que vivió La adolescencia en los 80 No sé Si son los que hacen películas Si son los que Call viven No y importa Fidelman. Exacto Vamos a escuchar a Yo no estoy. AM haciendo Don't you forget about me Un tema original de los Simple Minds Que era el tema del final De la película Breakfast Club Y después de Alonio oh. Maquina Haciendo In Your Eyes Un tema de Peter Gabriel De la película Say Anything Shoggy Poggy Shoggy Poggy Shoggy -boggy. Yorki Palqui apoya las siguientes causas. Cruzada del bien mar del Monseñor baseoto Regreso de la democracia en Irak. Cambio de carátula de la tragedia de Cromanión. Caritas Argentina. Prisión domiciliaria para todos los montoneros. Aumento salarial al gremio docente. Yorki y Palqui. Nos la jugamos por algo. La esquina de las marchas En Yorki y Palqui 8 cuadros 5 Seguimos en Yolki Palki 411 8204, el teléfono. La cantidad de barbas que hay atrás de, de la pecera, sobre todo uno tiene cara de refugiado, gorrito, que tiene esta gente, que salieron de la misma escuela de operadores. Gorrito y barba, después que se van a robar esto. ¡Ojo a las casas! Eh, anote Guillermo Peñalve y Martín Pereira, dos caras de la verdad. Ano de la anote que anoten las caras por si los encuentran. Eh, le voy a dar señas particulares. <risa> Uno tiene barba y el otro también. Uno tiene bufanda y el otro no. Uno es pelado, va, tiene rapadito, así que ojo con. El DJ el maya pero eh? de hoy. ¿Dónde te dormí, Se llama Team Nine, sí, es un es un solo tipo pero firma como si fuera un equipo de nueve. Claro. o el 9 del equipo sacó un disco hace poco esos discos que en realidad no son discos sino que junta algunas canciones que hace, y después la sube no a internet me... y dice esto es un disco porque vos las tenés que escuchar en ese orden bueno lo sacó de dos formas vos te puedes bajar o el cacho entero, el disco entero en un solo mp3 claro. todo mezclado que es un poco más de media hora o te lo puedes bajar por temas separados. En la página de él, que es www.team9.net. ¿Sí? Team, te amo am, am. am Y el número 9.net. Te puedes bajar todo. Podemos, nosotros vamos a escuchar dos. Dos. Dos. Te lo bajaste separado. Dos. Decir? Los bajamos separados. Pero los elegiste o bajaste? Los todos? elegimos. Los bajamos, no, los bajamos todos. Los, y los escuchamos todos. Y los elegimos a dos nomás. ¿Por qué Primero. Dos? Back to the end Vos. ¿Qué mezcla? Eh, a los Future Heads, Skip to Then con otro tema que no me acuerdo. Y después. Bien, parody, ¿eh? What's Going On Yeah? ¿Qué que no mezcla? Mental, a así? los JS. Yeah, yeah, yes, ah, no, a los yeah, yeah, no. A Flaming Lips con la canción yeah, yeah, yeah, son Una de nuestras bandas favoritas. Exacto. Con Marvin Gay. Con What's Going On de Martín, Marvin Gaye. Martín no en nuestra banda fama, sí. es nuestras bandas vampiras. ¿Fleming Lips? No, los Fleming. Oh, no, los Flemmy Lips. Eh, si te va a tomar atribuciones sí como son. que ya te vi o dejá de hablar de esa boludad de Billy por lo menos escuchar lo que dice Martín. no está saliendo ver. el micrófono de Lisandro ahora? ¡Bien! Hoy <risa> tan feliz Lisandro no está saliendo al aire! Golpe, golpe de atrás. No, no se bueno, pierden dale, de vamos nada, a escuchar a los dos mashups de Team Knight. Back to Dead. No se pierden de nada. Y What's Going On Yeah. Diario Jolkipalki se pregunta ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay. ¿Mi merienda? Ah, ah, ¿querés mi dinero? Ah. Uh, solo querías divertirte conmigo. No, te entiendo. Jolkipalki, tu compañerito foco. Eso me doy yo. Byłem, right que los novios cumplan tanto como los chongos Yolki Parky, lindas ideas para un mañana mejor Bueno, silencio Copete provisorio para el micro de música de mujeres Toma uno Sí, sí Sí, sí son, Sí, sí, sí, son todas trolas Próximamente, algo mucho más elaborado Estoy, Buenas noches, esto sigue siendo Jorge Parque y Lisandro Mayén se retiró a dormir un ratitito ratito nomás, ya viene a las 5 de la mañana en contacto desde Alemania. Estamos ahora en el micro que todos esperan, el micro de Marcela, ¿qué tal para ti para hoy? Buenas noches. Muy bien, pero vamos a presentar la Marcela. Yo sí, ya sí, estaba sí. acá desde hoy. Hola, Hola Marcela. Hola. Me van a dejar hablar. ¿Toy? Sí, dale, habla. No, primero, saludo para Carla y Eso. para Ceci. Y Ceci. Oh. Y para Gonzalo que ayer cumple años y para todos mis compañeritos de historia y los o, otros también. Bueno, está bien. Ahí está. Empezó con los saluditos. Los saluditos? ¿Un, Un saludito. ¿Vamos, vamos a escuchar una banda ¿Estoy? así. ¿Estoy? ¿Quién sabe si estoy? Sí está. Deja ten... de tocarte. No Tengo miedo. Hoy estoy escuchando peleas tras peleas. Eso. Este clima de trabajo es muy agotador. Vamos a cambiarlo con ah, música. Exactamente, con unas chicas que se llaman The Pipets. The Pipets. The Pipets, ahí está, ahí lo pronunció bien. The Lady Puppets. Pipets. ¿Estás seguro? Yes, the pipettes. Las pipetas. Ah, las ¿Eh? pipetas. ¿Eh? Que no, no son la las pitutas. No, pipetis, sería, ahí está, pipetis. No, no, no, las pipetas. Sí. Pero, pero de pipetis, debe, ¿De pipetes? De pipetes. Bueno, no sabemos entonces. Bueno. No sabemos. Ahora estoy saliendo yo. Sí, basta. no De volverse loco. paranoia. Cuando, claro, no, no basta de paranoia. Cuando no salen yo les aviso. Bueno. estoy saliendo? Sí. Bueno. ¿Vamos a estar toda la noche así? Perdí el retorno no, vale. Acabo de tentar. Arranca, ¿Cómo Marcela, ¿cómo por el tema que estamos escuchando de Cortina? en eh, Cielo de invierno, bien conocido para buscarlo de eh, Winter Sky. ¿Te trajiste un Marcelo? Me traje un Marcelo, sí. Está me bien. Viejo Mar... yo lo vi bailando <ríe> en un casamiento, <ríe> Agacharlo y conocerlo. soy Billy. <ríe> Dijo... Winter Sky entonces. Bueno de eh, pipet, pipet las pipetas como Exacto. quieras llamarlos se llama precisamente así por el por todo aquel que haya estado la en, un, en un laboratorio sí. me lo sa me estoy sacando el celular sí, porque se apaga y se prende y me confunde todo el que haya estado en un laboratorio es uh -huh. esa cosita ese tubito largo que se chupa por la punta ah está bien <risa> Sí. Los no chistes, hace falta ¿sí? ir a un laboratorio, pero está bien, sí. Hagan todos los chistes, ¿Se ubican cuáles No. Sí, claro. Bueno, se llaman así por ese instrumento de laboratorio. ¿Por qué a ellas les gusta eso? No, porque es, ellas dicen que son un experimento científico sí. en donde combinan música de grupos de chicas de los 50 y los 60 con voces joviales y divertidas y coreografías. Está bien. Ellas eh, dice... Se quedaron cortitas un poco, ¿no? no pidan a nada pero está bien, bien sí digamos su declaración más fuerte después ahora vamos sí. a ver a ver quiénes son y todo eso pero su declaración son? más fuerte Las fueron pipetas. que los Beatles no hicieron ninguna re revolución musical que sí. aparte que los Beatles lo único que hicieron que el pop fuera más aburrido yo bien Con está bien ¿Cómo, ¿Cómo yo, que yo no comparto hay en que parte eso. Nada, no, no que hicieron un carajo pero si se la bancan y dicen eso y que los destruyan todo bueno. Bueno, quiénes tienen huevo estas pibas. Quiénes son estas chicas. Quiénes son. Cuántas son. Tres. Tres. Tres. Son Riot Becky, sí. bueno y Rosario. Oh. Son tres chicas que surgen. La única Becky, no me sé para Becky. Becky. Becky. Becky. No, pero Riot Becky. Bueno, pues, yo te voy a decir Becky. Riot. Esto. Riot. Es quilombo Riot. Bueno, estas chicas se juntaron y empezaron a tocar en un pub de Brighton así me dijo mi cliente que lo pronuncia como, como el de Coso el de la serie Nene Find, eh, exacto pasa. el chico el Nene Brighton. sí se llamaba Brighton. te estoy diciendo Dona se ya era también Dona tengo razón con Dona ¿eh? no sabemos todavía así que bueno, bueno Brighton arrancaron en ese, los bares ahí en los pubs el del 2003 y de hecho el único que hicieron hasta el donde iban los tipos borrachos y les querían tocar todo Mientras ellas tocaban no, pero, con polleritas. No. no, usan vestiditos a lunares, sí. Eso. Si quieren verlas, es de sí. punto co sí. punto punto. Claro, porque ¿Por son... Qué? Del Reino Unido. United Kingdom. Exacto. ¡Yeah, baby! ¡Yeah! Okay. Ahí las pueden ver, usan unos soleritos así onda 50, precisamente todos llenos de, de lunares Purpurinos y lunares blancos. No, ah, no, amarillos? O Aquí sea, tengo que pasar, era un bikini amarillo, <risa> a lunares... <risa> lunares no, a lunares. No <risa> ah, no, no, no tengo más. <risa> ¿Qué <risa> ¿El lunares ¿no es lo que de lo que es no. bueno estas chicas tocan generalmente con de cassette Le de la y de cassette sí. que tienen que no, tiene unos sí nombres cassettes. muy Las muy bonitos sí. Sí. los chicos los acompañan por ejemplo ¿no? <risa> a la guitarra está monster bobby Robbie de Lo of Los League a la batería. Está bien. Los hermanos Falcone, Johnny eh, y Sebastián, eh, eh. <risa> Uno al bajo y el otro al teclado. ¿no? ¿Falcone ¿Talgo? como el Falcone de los jueves? Sí, mm. como el Falcone de los jueves, exactamente. Habría yeah. que preguntar si so parientes. Si tiene parientes de Lex Matilda, hoy agosto. <risa> <risa> <risa> ¿Qué va a estar el 8 de julio tocando en Casa Encantada? Claro. Hugo, yo nos olvidamos. El 8 de julio... En Casa Encantada, y Rodríguez, julio, festejamos, claro, en porque empanadas. a partir de las 12 de la noche festejamos Ma el 9 de julio. Empanadas y mazmorras va a ver Todos, con, el que vaya con una escarapela. Hice un chiste. Empanadas y mazmorras. ¿Y Más Ah, no no no, no, no, no. Donde metieron los negros, que no El sábado 8 de julio de noche. Bueno, bueno, y seguí. no tenemos mucho más para decir, de no. esta Bueno, mejor, no vamos a vamos mucha a escuchar. información. Lo único que es, así son como la, las nuevas stars de la escena indie en Inglaterra ¿Sí? ¿Sí? Eso. ¿Ya bien. tienen video? ¿Ya tienen video? No. ¿No salieron en el TV? No. Entonces no existen. No existen. Bueno, vamos a escuchar del disco, digamos, sacar una serie de simples y algunos compilatorios de esos simples, pero el primer disco en serio es Where at the pipettes? The pipettes. Are... somos las pipetas. Eh... Vamos a escuchar ese tema y vamos a escuchar.. Yo, kids are wasted on me, tus besos se pierden en mí. Exacto. Vamos. Carajo, De Pipets en jockey Vita o Caín Larrito o Pamela David, Sofía Samolo o Jasmine Stuart, Sofía Gala o Celeste Cid, Florencia Peña o Florencia Bertotti, Natalia Oreiro o Garaceli González, Valeria Lincho, Patricia Sosa, Mónica Ayos o Chisela Barreto, Sholky Palky o Ariel Burcico. Sí, has elegido bien. ¿Ya eh, ¿no fue 22? Sí, ¡Lisandro! Sí, ¡Lisandro! Sí, escucha bien, esto! ¿Viste? Recital... Estamos saliendo en radio Somos unos grosos ¿No? Yolki-Palki Con la frescura del primer día Me gustaría mucho que Cuba sea declarada patrimonio mundial por la UNESCO, así preservamos de la extinción al comunismo. Parqui, lindas ideas para un mañana mejor. ¿De dónde está su hijo en este momento? Yolki Palki promueve el feedback con sus oyentes. Lo que pasaba recién en Yolki Palki era primero Of Montreal haciendo Reggae for Home, los Of Montreal que están por sacar un disco de remixes, y después de Rosebuds haciendo Boscar, que Rosebuds tiene el nombre por que se llamaba Rosebud. El trineo. ¿Sí? el Ciudadano, ok. Claro. ¡Roseback! Y muere. 411-8204 fue el teléfono. Nos estamos yendo ya. Y esta semana... ¿Dónde está Billy? Billy está pasándole la dirección de correo a un ah. oyente. No. Así que esta si se un oyente se... no, no podemos sea, no, no sea. decirle hola aunque sea por el mes y ah, ya. Claro. ¿A qué dirección de correo? A ah, yolkipalki.com Yolkipalki se escribe con Y así yolkipalki y latina. Palki, P-A-L-K y latina. hotmail.com Y esta oyente si nos quiere conocer a dónde tiene que ir? A dónde? El 8 de julio, no, casi encantada. Claro, casi encantada. El 8 de junio, el sábado 8 de julio, perdón, antes del de día del 9 de julio. Antes de sí. nuestra fiesta patria, el día Eso. de la independencia y antes de la final del mundial. Exacto. Eh, nos despedimos este esta semana, el disco de esta semana es de Brasil, una banda de Brasil con una chica que canta, la banda se llama Cansei de Ser Sexy, el disco se llama exactamente igual, este es el tema Alcohol, hasta mañana, esto fue Yolki Palki.